Estamos con el director del Hospital de Saladillo, Walter Fabi, quien nos va a contar cuál es la situación de Laureano Bruno, quien días pasados ingresara al Hospital de Saladillo, realmente con un cuadro de salud muy complicado, en merced a un accidente. Doctor Fabi, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días. Lamentablemente, bueno, para informarle de una mala noticia. Estamos para eso, Carlito, así que llamar todas las veces n p e a r、no、ningún. Hubo un buen interveniente. Como yo te quería comentar,、eh, recién acabo de c o m e n t a r m e al hospital de niños, hablé con la, la, la, la terapia intensiva y en estos últimos tiempos, obviamente, veníamos manejando el diagnóstico de certeza, confirmar el diagnóstico de certeza de Laureano, de Bruno. Que hace más o menos doce días tuvo una a c c i d e n t e acá en nuestra ciudad y, bueno, posteriormente se, se derivó. Bueno, lo que queríamos, lo que estaban tratando de recuperar, obviamente, su función a nivel e i s t o l ó g i c o y que se hacía un poco engorroso hacer el diagnóstico de muerte encefálica, lamentablemente, c o n los estudios de alta complejidad que hace el servicio de Cucaiba, se logró, el, se llegó al diagnóstico de muerte encefálica.、Uh -huh. Bueno, esto, ¿cómo continúa Walter? Bueno, de, después de todos los estudios complementarios de alta complejidad, como ya tení, se llevaron a cabo y se arroja el diagnóstico de muerte encefálica, uno lamentablemente tiene que tomar、eh, a la familia y bueno, en、eh, base a si ha sido bien mantenido sus órganos vitales, es decir, si ha tenido buena percusión, Buena oxigenación y demás, es q u e los órganos pasibles de trasplante son bien preservados. Plantean a la familia dementes, si es donante o no. Claro. Y、eh, todavía eso no se ha decidido, ¿verdad?、Eh, yo me acabo de comunicar y creo que el paso siguiente era transmitirle a la familia、claro. esta, esta situación, que obviamente es dolorosísima, y en base a eso, bueno, ver. Lo tienen que determinar los familiares.、Claro. Pero, sinceramente, esa parte, desde el h a b e r s e l o llegado al familiar, i n f o r m a r del diagnóstico y demás, creo que todavía no había sido o estaban en esa situación de el informe y obviamente ver la conducta a seguir.、Claro. Doctor, ¿y cómo continúa la vida en un cuerpo que tiene muerte encefálica? Claro, lo que pasa es que, para que vos me entiendas, es un paciente que de pronto no tiene eh, eh, respiración propia,、uh -huh. eh, porque eso se hace en todos los c a e apnea y demás. Entonces, se sostiene、eh, en una etapa de corazón paciente, se llama, porque lo único que está latiendo es el corazón. Claro. Y está, de la parte respiratoria, está asistido por el respirador. Entonces, cuando se hacen las distintas pruebas, Neurológica para evaluar los reflejos, estos están ausentes.、Uh -huh. Por un lado, están ausentes los reflejos, por otro lado, cuando uno ve si respira por su propio medio no respira, y es como que no va a haber versión de ese cuadro, ¿no? Entonces, y lo otro que uno tiene que hacer es la parte circulatoria,、uh -huh. que evalúa a través de arteriografía o d o p p l e r t r a n s c u s i n ¿no? Si hay circulación. Anguilla, ¿no? Claro.、Eso、se entiende. Eh, eh, eh, se han hecho todos estas, estos estudios complementarios en e l c u a l han arrojado que obviamente no hay circulación, hay un stop de, de, de circulación y, y obviamente que tenés un, una parada cardíaca y una parada respiratoria que se preserva a través del de, de respirador y d r e s p i ó n pero cuando se sacan estos, estos, esta asistencia no, no, no es bien. Bueno, la verdad este, que agradecer como siempre el, la predisposición, el contacto, agradecerlo como siempre, Walter, y bueno, nos toca también a nosotros compartir el hecho de, de dar esta, esta mala noticia, así que. Sí, la verdad que bueno, es, es, una, es tristísimo, un día tristísimo para, para todos nosotros. Mis condolencias a la familia y sinceramente admiro de la manera que nos dejaron a trabajar. Sin meter ninguna presión, s i n a d i o c i m o y demás, es decir, con la tranquilidad que a nosotros trabajaron en, en un cuadro tan agudo y severo, ir a la, de, de, de parte de, de sus papás, más que nada,、eh, teniendo en nuestras manos la, lo más preciado que la vida de un hijo, la verdad que eso es de Carl nunca en ningún momento se de desesperaron, ni nada por el estilo, así que mis condolencias y bueno, lamentablemente es un día que s t í s i m o para todos nosotros. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. No, no, por favor, y hasta siempre. Hasta siempre. La palabra entonces del doctor Walter Fabi confirmando la lamentable noticia, ¿no? La muerte entonces de, de Laureano, así de ocho años, quienes días pasados tuvo este, este accidente, ¿no? Bueno, le mandamos las condolencias, por supuesto, nos sumamos a las condolencias de, del doctor Fabi hacia la familia.